Arracha León, saludos. Sintonía Berriozar y Ratia, Sintonía 100.8 FM. Jueves 8 de julio del 2021, 20 horas 4 minutos, 8-4 minutos de la tarde. Y aquí comienza como cada semana, como cada 7 días, el programa de Euskal Música. Tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales.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 Además tenemos eh, página en Instagram, Euskal Música, para que puedas ver, para que puedas visualizar las fotos con los grupos y solistas que pasan por Euskal Música a presentar sus trabajos discográficos. Euskal Música, tu cita semanal, cada jueves, cada fin de semana, 60 minutos compartiendo contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, en todos sus estilos musicales. Edición de hoy, 8 de julio en directo, edición de 10, 11 de julio en repetición. Estamos en los plenos No San Fermines y hoy Euskal Música va a compartir contigo temas festivos de gente como Se Satek, Kosategui o Emon para disfrutar de estos No San Fermines. Y vamos a comenzar el programa de hoy, lo vamos a hacer con una de las bandas también muy sanferminera Hablamos de la formación piperra que grabó el eh, álbum La que hemos liado en DVD y CD De su actuación en Durango el 19 de enero del 2008 Esa gira que realizaron despedida esta formación piperra, como te comentaba anteriormente Llamada La que hemos liado, paró en Durango el 19 de enero Y ese mismo día grabaron en DVD y CD esa actuación. 25 canciones a completo, más la grabación de la misma con 23 en formato CD. Nos quedamos con dos de los clásicos, Iruña 6 de Julio y Gora Sartaguda. Con los clásicos Piperras comenzamos este programa especial Euskal Música dedicado a los No San Fermines. a ver ven tra tra que, que trabaja so la guardia se ven no la no, so La música de Piperra con ese álbum grabado en Durango el 19 de enero del 2008 Dentro de la gira la que hemos liado Ahí estaban dos clásicos Irunia 6 de julio y Gora Sartaguda Y ahora nos vamos hasta Donosti Nos vamos hasta el 2009 Donde comenzó cesatek su andadura musical cesatek en su quinto disco Grabado en 2017 Volvía al estudio Igaín Para que el técnico Aris Arregui Realizará las mezclas y grabación de ese disco En este álbum titulado más concretamente Ibilita y Castenda Erorchen Hubo varias colaboraciones Como por ejemplo dale, la de Alex Sarduy a la voz La de Peyo de Skakeitán a la voz La de Eli y Joni Coban a las voces La de Live O por ejemplo la de Garasi de Eraul en los teclados Este quinto trabajo titulado Ibilita y Castenda Erorchen Tiene ramas del rock amplio, rock, rock melódico, punk, punk melódico, hardcore, hardcore melódico, pop, punk, pop, punk melódico. En definitiva, esos estilos en los cuales puedes bailar y disfrutar. Nos quedamos con este álbum del 2017, nos quedamos con el quinto álbum, <tose> y de este álbum te extraemos los temas Zapata Gastatu Arren y Su Olatu Paten. Dean, ez dago inorriz pilo hurrean los temas a Zapata Gastatuarren, Izu Olatu baten, dos de los temas incluidos en el quinto trabajo discográfico de Sesatec, el álbum Ibilta ikasten da erortzen. Y de la música de Sesatec nos vamos con otro estilo, nos vamos con la formación Chamucos, que arranca en el verano del 2014, cuando Mikel Iriarte, uno de los trompetas, habiendo actuado con otro mariachi ocasionalmente, concibe la idea de crear Esta banda con componentes de la zona de Lesaca, en el norte de Nafarroa. Pronto fueron uniéndose el resto de componentes. Nos vamos a quedar con este segundo trabajo, el segundo de tra trabajo de la formación Chamucos, y del él la rosa Colores y ¡Ay Jalisco, no te reajes! Ciencia vetti desriria sur España dan Agre tu sure charma fina politata riña bezarcan sean Ma tu sure arpegie terra lo chatisha mar ramosue madera Es que Rosa ziantzia, la rosa tza bizia, argia zer La rosa colorea Zuzeran tiá Su seran bizia su será argi a urdiñean La rosa colorea en La rosa colorea en tiá Su seran erebesterdia auseta egia keude aritian Zure begie deri yunak tira gaur iztuna kantu honetan. Zueramateko, neureak izateko, nipiozean Zakonki maite zaitut, neska aldatzerik ez da inolaz ere Ezkein zendizuran muxua bezarka daztuak dire La rosa kolore ziantzia. La rosa kolore ziantzia. Zuzeran ere tza bizia, zuzera argia zer urdinean La rosa kolorez jantzia, la rosa kolorez jantzia Zuzeran ere beste erdia hause da egia geure hartian colores antía la rosa colores ja antía Suzeran erreza bizía zu zera al guíazer urdiñean La rosa colores antía la rosa colores jaantía Suzeran rebester día axeta e guía Jalisco, Jalisco, Jalisco. Tú tienes tu novia que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma, sus lindas canciones. Cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones Lo mismo en los saltos que hay en la cañada Mujeres muy lindas, re de cara Así son las hembras en Guadalajara En Jalisco se quiere a la buena Porque es peligroso querer a la mamá Luna morena, echar mucha bala, y bajo la luna cantar en chapala incluidos en el segundo trabajo discográfico para esta formación para la formación de del Saka Chamucos, que arranca en 2014 y que hace unos años editaban su segundo trabajo titulado Chamucos, ahí estaban los temas La Rosa Colores y Hay Jalisco No Terrajes, y en la música mmm, mexicana de los Chamucos nos vamos con el baile del grupo Gosategui, que comenzó su andadura en 1992, abriendo nuevos y revolucionarios caminos para la triquetrisa, su primer disco En el 95 se convertiría en una referencia ineludible. En 2012 el grupo celebra su 20 aniversario con un disco que bajo el título de Gozatiki All-Star 1992-2012 viene a actualizar las canciones más emblemáticas de su historia con una espléndida nueva grabación. El nuevo disco viene marcado con el sello de la calidad y la seguridad que que a las ya populares canciones les aporta el fino trabajo de producción realizado por el músico de Vera Mikkel Irazoki. Si hace 20 años el grupo nos sorprendió y encendió una nueva estrella rutilante en nuestro planetario, ahora con este recopilatorio Ghost Satellite All-Star 1992-2012 nos llega esa asombrosa constelación con los clásicos de esta banda. Dos de los clásicos, Calambreac y Dancha Lecuan. Astelena, <risa> Villa de Amun Ezin ez lertzea arnago, zabeleko kalamreak ezin dut gehiago. Aze ondo pasatu nun, ura gaua atzokoan, denbora luze batean, gogoratzekoan. <totipen> Ikasketak astudit dugneskak kutsi nauela ta farra honbat botatzeko aitzakirik egin falsa edunetatik behin izaten dalarun bat hau. Ibitzen aiz baina begira gauzak zer miran Noeita bigara gardotan laugintolik xeridan Azkeneko Coca-Cola kalte egin jortezidan Ala sai geu ten eskabatek beiratuta keinuege siguratu Bizia den eradiña onetaragno el dura hango ikobe den katua Salantan harrianen dantza lekuoa o edo monjeen conventua Salantan harrianen dantza lekuoa o tesan edo monjen. para bailar música festiva en este jueves 8 de julio en directo, sábado 10, domingo 11 de julio en repetición en este especial No San Fermines Hemos escuchado a Piperrac a Sesatec, a Chamucos y ahora lo hemos hecho con la formación Gosategui, y no podía faltar en el festivo día de hoy... La formación Esnebelcha, una banda que surgió de la idea de Xavi Solano en una de las giras con Fermín Mugruza Contrabanda. El nombre del grupo fue propuesto por el propio Fermín Mugruza. La música del grupo trata de una mezcla de reggae, ska y hip hop junto con trikitriza. -tri Además, de algunos de los sonidos de la Contrabanda se unieron otros que habían coincidido con Xavi Solano anteriormente en Echakit o De Solanos. ¡Nos vamos hasta el año 2010! Donde salió el disco que tengo en mis manos el título noa con 17 canciones y de ellas te extraemos dos quaquí y una bestcoa de el mutante musical del con es catélica <risa> de mundo patenal de borrocas Götterriak, Anaikraxunaren Jaira, Euskal Herria, México. Esta noche es de fiesta, vete conmigo morena. La rumba está buena, hay trenara y sin Esta noche es de fiesta, vete conmigo morena. Esque une tiene beti amarilla tan, te Eskuekin sin duda nana, Esque une esque une sueño anticipan, y tengo de la ciencia, sentimiento y no corre desierto, a cena con placer una oscura seco, Esque une esque une diferente tacto, buena me te de canela que prepara baby, te gusta como lo mueves así, Segu, te gusta como suenan estos monos siempre estereo Quieren registrarlo, pero es todo un misterio Hemos dejado los prequizos en el entero Porque el equipo baila que le mete a lo serio También este pone caluroso ese derribo, pegajoso, peligroso, contagioso Conexion, México, país basco, haciendolo grandioso eskurekin zua bailitzen Beti gutzen du dena Eskuerekin eskuekin une bizitzan Hizen biten ala saiena sentimendu illa pora deshia zego Hasera kofrazer dura eskuratzeko Eskuerekin eskuekin En mi corazón existe solo ella caminando por la vida de toda la madre ella nadie como ella te quiero mi morena lucha por su gente siempre va de frente usando su mente a contracorriente para mi morena cuando se eleva y vuela y vuela más allá de las estrellas su sombra se extiende por todo el continente llenando de luz a toda mi gente mi morena abuela de Bolivia solea ya para abajo para arriba para abajo para arriba serakin no se yo vale música sanferminera de manos de Esnebelcha con ese álbum Noah, ahí estaban los temas Squeekin y Ona Bestekoak y otro de los eh, grupos que también son sanfermineros son la banda que surge en Gipuzkoa en Bergara en el 2007. Su principal premisa se resume en pasar unos buenos momentos musicales y jugar con la música. Emon editó su segundo disco Confeti Coloré en 2012. Nos vamos a quedar con este segundo disco que es un que es un colorido confeti continuo expresamente facturado para la fiesta, el baile y la juerga. O sea, para hoy jueves 8 de julio en directo, sábado 10, domingo 11 de julio en repetición en Plenos No Son Fermines. La Rosa, Gorri Gorria y Chosneroak son dos de los temas de este álbum Confeti Coloré de Emon. Kamba Badot, niretzako bat ere ez Zenarra rentzat denbona bat dut Niretzako bat ere ez Gaur lore bat jasodot Mamu batekin horria Sorrezaz izuri ditut Malkoak eta irria. monatzoan naiz, ziurrak dauzkat erortzen, bakarrik biziden den amonatzoa naiz, ziurrak dauzkat erortzen, asko maite du nire semea baina Ezait bizitan etortzen, asko maite du nire semea baina Ezait bizitan etortzen! las emisoras, encontrarás Berriozar y Ratia Berriozar y Ratia, más cerca de ti ahora en tu móvil y tablet pues con la música de la formación Emon con ese su segundo trabajo discográfico con Feti Colore y los temas La Rosa Gorri Gorria y Chosneurag vamos a terminar la edición especial de Euskal Música en este jueves 8 de julio en directo, sábado 10, domingo 11 de julio en repetición en estos No San Fermines 60 minutos en los cuales hemos disfrutado de temas festivos no están todos, si no nos daría para un montón de horas, pero bueno, hemos rescatado algunos de ellos como Peiperrak, Sechatek Chamucos, Gosateki, Esne Belcha y Emo. Y nos vamos a despedir con los mariachis zacatecas y los gaiteros de Estella. Con ellos os decimos adiós. Recuerda que dentro de siete días volvemos a compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Jueves de 20 a 21 horas, de 8 a 9 de la tarde en directo. Sábado, domingo, de 21 a 22 horas, de 9 a 10 de la noche en repetición. Hasta la semana que viene saludos. Agur. De julio Pamplona gopando va Pasando calles y platas Las vísperas a cantar Al glorioso San Fermín Patron de esta gran ciudad Que los pamplonikas ama gua de la va don fuera eternal, empujando a los gigantes con alegría sin paz. Porque llegaron las fiestas de esta gloriosa ciudad, que son a 21 horas de 8 a 9 de la tarde en directo Tienes una cita con el programa Euskal Música Novedades, temas del recuerdo, entrevistas, discografía, especiales Todo lo relacionado a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria durante 60 minutos Esta es la sintonía que te mueve Una oh, sola una radio 100.8 FM 100.